La dieta filistea la arqueología nos está mostrando cada vez más la importancia del pueblo filisteo. Los resultados arqueológicos dejan fuera de la realidad la escasa cultura y falta de conocimientos que desde antaño fue asociada al pueblo filisteo. Los últimos datos muestran que los filisteos extendieron su cultura más allá de sus áreas controladas. Si bien las dos culturas hebrea-filistea nunca se fusionaron, los antiguos hebreos copiaron muchos componentes de la vida cotidiana filistea. Los expertos han llegado a la conclusión que los filisteos estaban más desarrollados en su organización social que los israelitas y cananeos. Su cocina por ejemplo era más sofisticada que la cocina cananea. Su alimentación era distinta a los israelitas, y mientras los israelitas y cananeos consumían frecuentemente cordero y ternera, los filisteos comían cerdo y ocasionalmente carne de perro. El vino también formaba parte de la dieta filistea. Su cultura se extendió más allá de sus fronteras, y perduró siglos después de su llegada. Prueba de ello es el hallazgo de cerámica plivistea en otras zonas de Canaán, y los hallazgos de Egezapi, y en otras ciudades plivisteas, cuyos restos demuestran que su cocina perduró durante siglos.